Hielo. Un pelín más de whisky. Las mejores cosas vienen de tres en tres. Como este trío de Rock FM. ワレジュアー。3, Está el trío de Vicente, el Peli, de altura, Villa Castellonense. Si tú quieres el tuyo, mi trío arroba r o q u f m punto fm. Mi trío arroba r o q u f m punto fm. Para el o l d i Y todos los amigos del rock de Rock FM. Soy Vicente El Peli de Altura Castellón y a mis 49 añitos me ha costado mucho decidirme y por fin mi trío es Rock and Roll del Rock and Roll Animal del Urrid. A ser posible del disco con el nombre de la canción, sí señor. Johnny b Good de Johnny Winter, a lo mejor te cuesta algo encontrarlo. Ya has visto que no, espero que te haya satisfecho. Y Bullfrog Blues de Rory Gallagher, del Live in Europe de 1972. Los tres temas están muy relacionados con la mejor etapa de cada uno de estos músicos. La brillantez de las canciones, las ganas de tocar y de divertirse se sienten en este trío. Rock. Blues, blues rock, ¿qué más da? El caso es el deleite de escuchar este trío y que os produzca el mismo placer que a mí. Saludos, Vicente Santamaría, el peli desde Altura Castellón y de sus 49 añitos, que le ha costado mucho decidirse que tendrá que ver eso. Sí, es verdad, a cualquier edad es difícil elegir, pero yo te animo que si tienes ganas, ¿verdad? Y en último t e